estudio rodante, por la carretera, uniendo América, uniendo gente, uniendo voces, uniendo almas, pensamiento. mi puesto, qué más me puedo poner si no me quieren los changuitos, los viejitos me han de querer. de nombre mi madre para ser desgraciada porque no hay llosa que no sea deshojada y perder, ojalá leche en al agua por sobre la espuma y volver. Yo soy como el cuervo negro que vuela de cerro en cerro. Comiendo el mejor chivato dejándole los huesos para el dueño. Y eh... ¡Oh! Estudiorodante arroba argentina.com Estudiorodante <risa> www.estudiorodante.com.ar